Así no. Así sí. La bicicleta. Para que su economía marche sobre ruedas, con dos olas alcanza. Miguel Roy presenta su nuevo invento. La Menemcleta. El nuevo sistema de transporte que hará que usted deje de pedalear en el aire. La Menemcleta. Con varias velocidades y exclusivo freno a patillas. La Menemcleta. Preparada especialmente para girar a la derecha y pasarles por encima a los semáforos rojos. Bicycle. Bicycle, bicycle, la men Bicycle, bicycle. Para acabar con la bicicleta financiera por una nueva economía a pedal. I want to ride my bicycle. I want to